luminarias como Errol Flynn Michelle Simón Edward Por una ciudad es mejor Una realización nacional No quiere esto, no quiere, quiere la paz Yucky Pucky Yolki-palki de la mitad de la semana Yolki-palki de miércoles Per Figueras, ¿nos sigue escuchando? Llámanos al 411-8204 Exacto O hablanos por el Messenger En el yolki palki Fueron a ver Superman No ¿Quién fue a ver Superman? A ver Superman? Bueno, mmm. si sí, su religión o sus creencias Les dicen que Superman es un imbécil Y que no les gusta Superman Tiene una opción ¿Por qué tiene el Superman de la India? Ah, es otro, que no se llama Superman. Super Yogi. No, no es Super Yogi. Se llama Krish Así como Krishna no. Ah, super super Bolly eh, es, es, es, No, no. Es Krish Crish, que es una producción, una película que le hicieron justamente para competir con Superman. Una producción de Bollywood. Ah. Bollywood se le dice a la industria de.. ¿De dónde, Luciano? de bombay de bombay claro Bo si en el juego bombay hollywood y le dijeron bollywood exactamente que mueve más plata que hollywood yo una confidencia oh, no, no sé. pero, pero hace muchísimo triste, bueno decir, ¿no? en claro. españa en españa en <risa> 1978 hicieron una película que se llamaba supersonic man y <risa> es un superman español atenti a los que navegan por internet supersonic man pues les puede saltar como un pop up Claro. Bueno, entonces, si Superman, cuando llega Superman por primera vez a la Tierra, ¿sorprende por qué? Porque es rapidísimo, porque tiene una fuerza increíble y, y porque tiene esa esa vista de rayos X. Ajá, como ¿Sí? RoboCop, claro. Bueno, este Crish en realidad sorprende, sí que que decías, André, como RoboCop, y RoboCop no tienes. Si RoboCop veía sí. de las paredes. Porque tenía no, el detector del de, de depredador. De calor, era de calor. Y bueno, pero, pero veía a través de las paredes. Pero no era rayo X, Superman ve a través de, de, de, de, de, sí, de otra bueno. forma. No, no ve el calor, ve la bombacha de Luis Alain. Pu ve lo que él quiere ver. Ah, sí, a ver. elige ver. quiere ¿Sí? sí, le puede ver, ver los calzones sí. a Lex Luthor? No importa. ¿Qué es lo que se cree que es, claro. que hace <risa> Bueno, en cambio, si Superman tenía estas características, crash de chiquito sorprende porque es súper, súper, súper inteligente. Ah. En vez de ser un, un atleta... Pero ¿Es Superman es, es, es también era super inteligente. inteligente, ¿eh? Nah, Superman no, Superman. No? no, Superman era reculto inteligente, aparte de ser eh, la ventaja o la característica también de Superman, inteligencia no. no, no es Superman es un boludo con No, fuerza, nada más. si se la pasó estudiando todo todo el, con los cristales de, de allá. ¿Qué estudiaba? La, la, la monestilla con Super grises es una computadora, es una enciclopedia, no, es Super gris <ríe> no, <ríe> es y, internet? No. ¿Y no era el líder del equipo de fútbol, Superman? No podía ser inteligente. Incluso, claro. bueno, ¿cuál es el concepto de superhéroe? De siempre es decir, tener superpoderes. Sí. Ajá. Bueno, en Crish, lo que tiene son poderes, son talentos. Las otras personas, cuando se refieren a sus poderes, dicen, no, es un tipo que tiene muchos talentos. ¿Qué evangelista? ¿Cómo un hombre? ¿no <risa> bueno, Toca y muy gana, bien la flauta. Es muy modesto en sus poderes, ¿sí? en sus talentos ah, tiene oído absoluto no no no Superman también Por ejemplo, Superman vuela este este no vuela este salta largo Pueden saltar de un edificio a otro, una cosa así, pero ¿Eh? luego no vuela. Pero porque es buen atleta, no es que estamos hablando claro. de un tipo que, que excede la capacidad no, humana. Sí, excede sí. la capacidad humana. Todo ah, no, sí. esto, esto sí, no tiene sí. nada que ver con que no tenga plata para pagar efectos especiales, por supuesto que no. Además, no, no corre, ah. no le da la velocidad como para dar vuelta al mundo muchas veces y devolver la tierra para atrás en el, el tiempo, tiempo. no Él sí. correr más rápido que un caballo se conforma. Y llega hasta ahí. Su velocidad. No sé cuántos serán. 60 70 kilómetros por hora no, 80 no 90 sabes, no importa sí. bueno además por ejemplo se comunica con la naturaleza puede ser que los animales lo obedezcan él les dice a las ardillas vayan y eso claro, en la siempre digo, es siempre como sería un, como un aquaman me molestó de dar, ¿no? siempre que controlan en las películas un bicho son ardilla por ejemplo o sea, nunca controlan por ejemplo a una ballena y que hagan lo que vos quieras y aquaman, ¿no? seguro que sí, son siempre claro, ardilla sí. cosas por el estilo bueno y el, el mejor superpoder que tiene es que puede soportar tranquilamente enormes golpizas al estilo Gandhi y ¿Sí? <risa> <En> el, <risa> el, el Gandhi. niño de la primaria el claro él se concentra así y lo pueden golpear lo golpean lo golpean lo golpean y no no y no queda no, en coma hecho mierda pero zafa claro no no no no, no queda en coma tiene un poder físico para soportar muchas veces elige en vez de golpear a sus rivales dejarlos que se cansen golpeándolo hasta. El protegido. así si, si Leandro Arteaga hace lecturas pro <risa> sistema sí. a partir de Superman, este hombre que, que, que venera quedarse quieto, pasivo ante los golpes desde de, de, de afuera, tendría que ser incluso más menoscavado por Arteaga. Estoy hablando directamente a vos, Leandro. <risa> es hindú, es, es, viene de la escuelita ¿Sabes? de Gandhi. Sí, tiene un elefante de mascota. Es un algo, super o no? Gandhi, se llama Krish. eh, por la... Krishna. ¿Por Krishna? Sí, ya No, por miró. <risa> Dale, se la pueden bajar de internet. Como después seguramente Luciano les va a recomendar más películas de Japón. Yo les recomiendo uno de la India. Una sola hoy. de Japón. ¿no? Se bueno. llama Krish. ¿sí? Y se la pueden bajar. Y para competir ahí con Superman. Yo ¿Te te seguro. Es <risa> se ah. pero se si pueden. Si no bájense Superman. Arrancamos yo el con Jarvis Cocker, que era el cantante de los Pulp, el que hace penes, el Cocker. No español, no. Jarvis Cocker era el cantante de pack los palp se separaron hace un montón y Jarvis Cocker viene amagando de hace mucho, que va a sacar un disco, que va a sacar un disco, que va a sacar un disco, y el año pasado con motivo de live bait, eh, empezó a ver, oh, qué mal que está el mundo, se ve salió de la burbuja en la que vivía y dijo yo voy a hacer una canción sobre esto y después de un año tenemos la canción de Jarvis Cocker que la terminación para se y se Llama cans are still running the world y está buena cans si sí, está muy buena por eso lo trajimos cans es el término inglés para referirse a concha pero que además los ingleses Bachaina. lo dicen lo dicen para eh, decirles pero tú hijos de puta ¿sí? ah. Dicen bueno, hijos no. de puta le dicen concha a los hijos de puta son mm. concha si cansas de estar en el bueno and de war los hijos de puta siguen dominando el mundo Jarvis Cocker en su y sutileza claro. parece ser un viejo Jarvis Cocker Seven will end up with the most That the cream cannot help but always rise up to the top Well I say, shit floats If you thought things had changed Friends you better think again But the pot in the fewest of words are still running the world, counts are still running the world. Now the working classes are obsolete, they are surplus to society. And a school near the top of the league In theory, I respect your right to exist I will kill you if you're moving next to me I extinction, it sucks It's anthropologically unjust Oh, but the takings are run by efforts Our sound can start to run in the world It can start to run in, in, in, in, in, in the world The free market is perfectly natural do you think that I'm some kind of dummy? It's the ideal way to order the world. Fuck the marbles, does it make any money? And if you don't like it, then leave. Or use your right to protest on the streets. Yeah, use your right, but don't imagine that it's hurts. 26 de julio con la vuelta de nachito a yo el que que lisandro machay nos cuenta la única noticia del día que nos importó unos yogis construyen un escudo de invencibilidad Bien. en israel yo pensé que había un solo yogi no estamos hablando de practicantes de este fino arte fino arte de yoguiar tú yogueas yo yogueo. yo y que se yoga es un yogi Mm. Por eso el oso yogi siempre era tranquilo, un tipo que comía miel. Y el, el, el otro, el... Era como el yogur del.. El los, chiquito. Los animales. Amigo del oso yogi hijo, no sé qué. Era? Que se ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Qué molesto, no me simpatizaba eh, para nada. estuve No. <risa> ¿Cómo se llamaba Billy? El osito chiquito, amigo del oso yogi, hijo, primo, tío, sobrino. El oso Jonky. No lo sabe. el oso yonky. No soy yogui. No soy yolky. En Israel un grupo de meditadores yogis sí, se han reunido para conseguir la paz en Oriente próximo mediante la levitación y conseguir así uh, la creación uh, de un escudo de invencibilidad en Israel. Aunque mira. explica que le faltan adeptos todavía para lograrlo. Capo pues necesitan y un poco menos de gravedad, concentración, mira, mira. <risa> concentración y poder de un montón de gente para que ese escudo funcione, porque la energía que reúnen entre todos. El Gaia. Si el cura y la cura contra el cáncer, muchachos, por ejemplo, no sería O si mal. se juntan mucho y se arman, y listo, ¿no? Sí. Bueno, o que lleven escudo de la policía. Selinkowski era coronel del ejército israelí. Déjame ah, No cambia de policía. Sí, claro. Le, el oficial se le dijo que, que se pelea con Hightower, claro. Que se pelea con Hightower. Claro, que era budista. Claro. La cuestión que era el coronel en el ejército israelí, pero ahora ha renunciado a la fuerza militar y ha abrazado al escuadrón de los yogis voladores de Mar de Galilea para lanzar un escudo de invencibilidad alrededor del estado de hebreo. Pero invencibilidad o protección, porque un escudo de invencibilidad si es de invencibilidad es un hechizo de invencibilidad en todo caso un escudo ah, está bien acá estamos hablando de supongo que más re, como dijiste antes, ¿eh? eso yo cuando dicen escudo de invencibilidad <risas> me, me imagino eh, esas burbujas gigantes de vidrio que aparecen claro, bien, es, pero, es, como el, ataque, el es ACU, como, como el, el, el, el laboratorio sub de submarino el... SILAP, sí, el SILAP, claro, algo así. esa burbuja. Y pero si viene el tipo, el, el domo, un... el famoso claro, domo, el domo. Pero igual cuando viene un colectivo lleno de israelíes se mete uno y pasa. También Södercats, hacía, hacían fuerza entre todos y le hacían un escudo alrededor del cuartel también. Ah, pues. Tengo un recuerdo de eso. Sí. Y bueno sí. son las reminiscencias yogi. Mientras los misiles de la Hezbollah sonaban en la lejanía, uh. ¿quién escribió esta nota? <risa> el coronel le explicó que la solución al conflicto de Oriente Próximo no era matar al enemigo, que eran ellos, sino matar la enemistad mediante la levitación yógica, que para los iniciados en la materia en el resultado espontáneo de la mestización trascendental. Pero aparecen en el radar <risa> si los yoguis le evitan. Sí. Y, y los bajan de un tiro. Lo que pasa es que los llegué en principio dijeron para lograr la paz vamos a volar todo el Líbano. Y le <risa> malinterpretaron. Claro. ¿Cómo ah, vamos a hacer volar todo el Líbano. Claro, se y se era decir. otra onda. No, no, pero yo lo que dije era volar de otra manera cómo? muchacho. Lo dijo el yogi. Este puede? ingeniero electrónico que sirvió al ejército del 66 al 82 forma parte de un movimiento mundial. Liderado por Maharishi Mahesh Yogi, que es de el, dónde? El de los Beatles, claro. Ah. exactamente, este muchacho que convenció a George de volverse así de estúpido. Estaba bien, George, era lo más. Bueno, y terminó bien. Todo bien, George. no te con George? No eh. tengo un palmarcón ni siquiera. Part... Claro, sí, prefiero como El partido de la ley natural basado en este movimiento Ha presentado candidatos a las elecciones de Estados Unidos incluso Y Gran Bretaña postulando que la levitación es la solución a los problemas del mundo La paz mundial claro, se puede si alcanzar no si miles de yoguis levitan a la vez en todo el globo Según sus adeptos Yo le creo. Si el se problema, se... problema no va a ser nunca el petróleo. Pero es la levitación por la no. levitación en sí misma o la levitación genera Pero una no, energía no, no, positiva. No, ponele pon, están así que se van a matar de y golpe tres o cuatro chabones empiezan a volar. Sí. No, no puedes seguir peleando. Te los quedas mirando sí o sí. O sea, pues no es normal ver a gente volar. Si eso pasa alrededor de todo el mundo todos se quedan como estúpidos mirando. a ver, Uy, mira estos locos están volando. No se por pasa. Se lo, pasa. La, la, la guerra hay que poner una, unas minitas haciendo telas. Claro. Claro. Okay. Totalmente. Yeah. Haciendo tela. Sí, muy haciendo tela. Suena, suena haciendo tela. ¿Qué es haciendo tela? Haciéndote la. Haciéndotela. Ah, me Mi Claro. Eh, ya está, basta, bro. Sí, sí. Me queda un párrafo a <risa> no me metías no un Conflictos políticos demasiado trascendentales. No, no que me lo quieren solucionar levitando. ¿Quién tiene la culpa, quién tiene la razón en todo esto? De tu análisis político. Para mí no hay que levitar, hay que evitar. Ah, bueno, listo. Mensaje de yo, Vamos a seguir con el especial de esta semana con gran Lee Phillips haciendo covers de temas de los 80 covers que escuchaba en la radio. Este es el hijo de iba a el parodio y no me grabó. Yes, bueno. Primero, Boys Don't Cry de los Cure y después, Last Night, I Didn't Somebody Love Me de los Smiths. Qué linda pareja. Exacto. por favor Sholky Palki, promoviendo el feedback con sus oyentes Me gustaría mucho que el grupo de los ocho sean diez, así pueden organizar sí. también un fútbol cinco. Yolky Paddy, lindas ideas para un mañana mejor. Alguien en Nachito, te gusta cantar. Alguien en Nachito, no hace gusto social. No quien no sepa lo que dice, es la reina de Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nacho espumado se descorcha en Yolki Palki ah. 411-8204 es el teléfono le damos la bienvenida ah, Nacho mira mira hola Nacho hola como les va nos va muy bien y a vos cómo te va bien bien estoy un poco cansado tuve un día largo agitado ¿sí? sí. ¿y cómo vas a terminar? bien durmiendo Claro, como realidad. siempre todos los días terminan durmiendo en, re, claro, en realidad el día recién, menos el último que termina muriendo recién empieza sí, claro, sí. bueno de que vamos a hablar porque hace tres semanas que no nos vemos hace tres semanas que no nos vemos y no es mi culpa no, no es que culpa yo de nadie no? ah bueno en todo caso la culpa que tienen. ¿Quién? y el loco de ah oh, yo no digo nada yo no digo loco? Nada. Yo no quiero decir nada, no digas no nada. Eso, no digas nada, no, no pasa nada. No pasa nada. Empezamos eh... el bloque ahora. ¿Empezamos el bloque ¿Cuál ahora? es el tema de hoy? El tema de hoy es un tema muy delicado, que yo Ay, de el diálogo no es tan delicado y tampoco es muy extenso, pero, pero tiene que ver con. Tiene que ver con mi sexualidad. Sí. Eh... Por eso no es largo. Podido, por eso no es largo, dice Billy. Ajá, ah, qué gracioso, qué divertido que son todos acá. Viste. Por eso es un programa tan chistoso. <risa> no te voy a prestar el micrófono, a hablar del otro lado. Uy. Eh. No, pará, no están sonando. Ahora apuntale el cable. Ahí está, no, ahí está, no está, está sonando, bien no Ahora sonando, sí, ahora sonando, sí, ahora oh, sí. Oh, sí. Sí. Hola, sí uno, tres. no, ahora no. Hay que tocar el cable de atrás, porque no, estamos en problemas. Oh, ahí estás. Oh, ahí estás. Oh, pero que Luciano no toque más el micrófono, si no rompe. Claro, la culpa es de Luciano. Eso, ¿cuál era el tema entonces? Ah, claro, bueno. Tu sexualidad? sexualidad. ¿Qué, qué sexualidad, tema? Voy a hablar cosas que por ahí mi familia no quiere, pero bueno, yo, yo lo tengo que decir acá. Eso. Eh, abiertamente, yo me voy a confesar, a mí me gustan las mujeres. Yo sé que esto le puede quedar pesado es duro, a alguien es, duro, es, duro. es durísimo Es durísimo Pero me gustan las mujeres No nos lo esperábamos Y esto Esto no es algo nuevo Tu familia te mira mal por esto Me, me miran mal No Y si te hubieras quedado fuera del closet claro. Y bueno eh, lo, lo, lo, lo tengo que asumir <risa> Mi familia tiene que entender me no están las mujeres Y, y esto es, no es algo nuevo Y se remonta a, a mi temprana adolescencia Y en realidad se remonta a a lo, que, a lo que iba es que yo me hice rockero. Sí. Justamente porque. Para. Porque conseguir, pensé, ah, para conseguir chicas. Exacto. Pussy, y... pussy. Para conseguir pussy. Como pussy. Claro. Eh, chicas eh, es muy. Es muy... Sí, no, para, conseguir chicas, para conseguir chicas. Ahí me gustan en los 60. Ah, está bien. Los, los peinados, así, esa onda. <risas> me gusta. Me gusta el. El, el desenfreno amoroso en, en las plazas, me gusta. Me, ¿qué se me gusta coger por el culo, eso me gusta a se en Estados Unidos, acá en Argentina había una dictadura y se cagaban. No sé, yo no, sí. yo no vivía en esa época, loco. No. la. Está bien. Viviste en la, ¿No me viste puso... la época no opiné entonces, Gil. aclara te gusta coger por el culo, pero a chicas. Claro, sí. claro. Claro, porque si no la voz quedaba ahí medio en el aire. En el... Bueno, no, volviendo al tema, es eh, que me, me gustan las chicas y me hice rockero. Mm -hmm. Gracias a las chicas, entonces agarré y dije bueno voy a tratar de, de consensuar en un solo micro toda mi sexualidad sí. y, y, y el rock así que que tanto que tanto quiero y tanto me gusta chicas que te cogería si y que roquean eh si sí. algo así y, y, y soy dejaría que me, que me caigan a piñas así ah, está bien. y les cocinaría todo el tiempo a ah, mí no está cocinar en realidad <risa> cocinaría tipo qué sé yo pero porque porque me gusta y no te... porque te pega Claro, no porque me pega Pero si me pega mejor sí. eh, Entonces vamos a empezar con Traje 2 pero, pero muy probablemente prolongue eh, Este micro Haciendo bandas de chicas que me gustan Y que amo eh, A lo largo de, qué sé yo, hasta fin de año Porque la lista es interminable eh, Empiezo con la más linda de todas Y la más divina es? La más hermosa y la más vieja también Sí. Que es Rosario Beléfari Que, que además de, de ser tan divina y tan hermosa y tan veterana eh, es la única persona que hizo que yo vuelva a comprar disco original escupí, perdón No importa, escupiste el termo escupí un termo eh, es divina es divina y... porque y... vienen muchas fotitos adentro del disco que te compraste No, adentro. no, no hay muchas fotitos adentro del disco Miren, decían vienen fotos de los músicos de ella que no son tan lindos, sí, qué sé yo. a la foto no se ve, todo muy artística, una, una, una huevada. Pero esta es una señora divina, tiene 40 años, una nenita de 5. Rockera, sí, rockera. Hace poco la vi en Buenos Aires, ¿sí? una campera, tiene unos pantalones elastizados, unas botas enormes, y una campera toda rota, y con su hija. Pero qué sé yo, sigue siendo rockera. ¿Te, ¿Te pateó, te pegó en la calle? No, no me pegó. No, no pero, bien, ¿Te te tampoco le cociné yo así que estamos mal así que, nada, me compré el disco nuevo que salió hace apenas dos semanas que se llama Misterio Relámpago y es el tercer disco solista después de que se separó de su banda que era Suárez Que, qué sé yo si, si, si conocen algún porteño medio cheto que dice que a él le gusta la música independiente va a decir, ay no, porque Suárez esto, Suárez lo otro en realidad no eran tan buenos, pero qué sé yo, a mí me gustaban Y Rosario Boléferi es mucho más mejor porque es ella sola y es más linda. Y no toca al marido. Claro. Como toca el marido en Suárez, que era, ¡ah! Qué feo que Suárez toca el marido de Rosario <risa> Y ahora el disco está bueno, pero me parece sí. que tendría que hacerle menos canciones al marido y más canciones a muchachos como yo. Está bien. Y la otra banda que traje, que también son chicas, eh, eh, es sí. una banda. Un, un trío es una banda nueva que sacó un disco hace poco que no sé cómo se llama el disco son y tampoco tres, tres tampoco me, son tres chicas pero son lesbianas así que no sé uh. no, no, así que no me voy a preocupar en, en, en que vengan a tocar a Rosario no. Eh, <risa> que no se preocupen en venir <risa> claro que no se preocupen en venir si, ¿no? nadie va a ir a verla ni siquiera yo que soy el que va a cualquier recital claro. vino que, que siempre el comentario así ¿qué tal fue el recital cuando me preguntan a mí y yo vi había 10 personas pero yo estoy en todos creo que ¿No sabes cuándo se va a producir un recital legendario que dentro de 10, 15 años... Es como... Es como... ¿Estoy hablando mucho al pedo y tengo que cortar? No, no, no. Es por mi micrófono. como... que toda la gente de 40 años dice... Ah, porque cuando tocó sumo en Estadio... Nunca escucharon esa. Pero la posta que le estoy... No había 20 personas. Es como... es como Yo estuve cuando estuvo King Africa en estadio. Claro. Es como... Eso grosso. King Africa. soltando sin parar. Pero ¿cuánta gente había? Gente gente Era de la época, en el momento, en el furor de... Claro. Yo no es algo que me enorgullezca, porque qué sé yo... Yo el a los un par de veces larga en, en la sala de la Arden. ¿Para cuánto había? ¿30 personas? ¿Vos estabas? Sí. 30 personas cuanto mucho, 6 pesos se en entrada. ¿Qué onda, loco? Ahora sale 25 pesos ir a verlo. Claro. Macareta, puto, vayan, vayan a ver. Eso. Abandonó, loco. ¿qué, ¿Qué otra cosa? Más? Eh, no, y no vamos a escuchar más nada. Igual tengo que hacer otra. ¿Cómo? Ah, no, temas, no, está no lo soporto. La banda se llama No lo soporto. Ah, ajá, ajá. Yo vi un blog de no lo está, soporto". Bien, está bien que se llame No lo soporto porque, porque es una lesbiana que.. Claro que sé que no, so, no soportan no banca, a los hombres, eso. no se la bancan. Igual, igual tengo que hacer otras recomendaciones que voy a ver si lejos para la semana que viene, pero, pero me acuerdo de una banda, dos bandas que, que realmente de chicas que no me, no me lo esperaba jamás. Una la descubrí hace dos días y, y me pareció grandoso, dos y se me estoy confundida. Son todas chicas de Buenos Aires. Eh... Es la banda anterior de No Lo Soporto. No, no, no, no estoy confundido, una banda actual está a punto de sacar su primer disco y una de las letras dice, Haceme el orto por favor yo sinceramente escuché esto y no pude, sinceramente ya estoy pensando en comprarme el disco de esta banda Y después, y después voy a ver si traigo una banda también de chicas que me, que me partió la cabeza pero ya hace varios años, una banda de los 90 que se llamaba Penadas por la ley, una banda que era onda flema pero eran chicas y, y claro. tipo en un cassette de un recital en vivo se, se agarran a piñas y la mina del y el señor le dice a un tipo aprende a cogerte una mina y después hablamos. Son cosas, qué sé yo, que tienen las chicas que son roqueras que no tienen los chicos que son roqueros. Está bueno, dale, vamos a escucharlo. Bueno, está bien, cortame. No. ¿Ya terminá. Bueno, Rosario, le Se nota que y, acabaste. Y, y no lo soporto después. De ya mara matarte marcela jorge palki. 118204 jolkypalque la dirección de correo electrónico de y luciano redigonda hola Bueno, está. Vengo completamente Noche. renovado después de las vacaciones. A me cansé de mencionar borracho. a directores ¿Qué? orientales. Creí que iba a decir vengo completamente borracho. <risa> no, <risa> bueno, también, pero renovado, a su renovado porque estoy borracho. Decía que me cansé de nombrar directores orientales que nadie conoce a nadie. La, importa, la, la, la, la así que voy a, no, me cansé lo yacusa yacusa de los yacuzas, voy a democratizar este micro, este bloque y voy a hablar de Leonardo si Fabio. Era... No, no para tanto. No. ¿Cuándo no va a tocar la Pero bueno, hoy se me cantó... De es... ahora más voy a hacer lo que se me encanta en este ciclo. el sí, lo que no, se no. llama... Hoy se me cantó. Lo que se me, no. me, me encanta... chisando el, sí. el miércoles. Lo que se me encanta. <risa> lo que se me encanta. <risa> <se risa> un bloque de silencio. Muy mm. bueno. Qué bueno, qué bueno Hoy voy a hablar de películas de documentales de animales. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Ajá. El pingüino emperador. En, come, eh, ¿En ocasión de qué? ¿En oso. ocasión de qué? ¿Cuál es los? La del oso. De ah, la de los pingüinos. Miren, no, tengo no, para no, hablar no. un ratito, así bueno, que, dale, que si salimos sí. así. No, no me van a cortar, los mando a la mierda si <risa> me quieren cortar. Punto. En ocasión <risa> del estreno en DVD en Argentina, todo un no, acontecimiento porque pingüina, realmente la... estas películas. No, no, no, no, no la de marcha es la Microcosmos, No, una película que participó en la competencia. de Pedro Bueno, yo me quedo hasta. No, los, dale, por favor. Hasta la luna sigo hablando. No, <risa> no, me, que importa. Que no okay. me importa. le No me importa. Va Vamos a hablar. Una no película hablar. un documental que participó hace dos años entró en la competencia oficial del y Festival de Video, de, de Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Uh -huh. Y Pero que, que tiene el simpático título de La historia del camello que llora. The Legend of the Weeping Channel. Weeping Kamen. Kamen. Channel, Channel. Channel. Weeping, Channel. Weeping Channel. fue editada recientemente en DVD y todo un acontecimiento porque rara vez estas películas llegan a estrenarse primero en cine Argentina después salir a DVD. Eh, Pero en cine no se estrenó. Eso. Se estrenó en cine en Buenos Aires en Ay, Rosario. Yo, no sé qué me importa. Pero bueno ahora está disponible en DVD en todo Rosario eh, y la película <risa> es bastante es que particular. No es el, el documental normal. Eh, la película está dirigida por Bien Basurén Daba Bien Basuren, Que cuando era pequeño quedó prendado por una leyenda de su pueblo sí. Él era de Mongolia eh, Y la leyenda dice lo siguiente Que si un camello es rechazado por... Su madre, sí. No se sé, quería No, no, no. Es rechazado por su madre. Hay un rito para hacer que la madre vuelva a acoger a su comello. ¿Cómo, Entonces está él bien. fue con su compañero de, de tesis de donde estudiaba, un sí. <risa> Fal falorni. falorni. Recorriendo ciertas mongolia encontró finalmente una tribu espera Ahí está, ahí está de vuelta. si sí, dale. Sí, la, la, la, Perdón, estoy hablando. No, no, es que es que se te había desconectado el micrófono. No, la mesa, encontraron una la... familia sí. que tenían precisamente una mamá camello, que ¿Y había eso? tenido un camello y no lo podía amamantar y lo rechazaba. Entonces traen a un músico local de sí. la aldea que tocando una flauta inicia así un rito musical para que la madre y vuelva el... a tener afecto por el camello. Y sí. el ritual no es completo si la madre no <risa> larga una lágrima. Ah. Entonces, la película es el desarrollo de este ritual real, que sí. siguen muchas tribus de, de Mongolia hoy en día. Mediante, el mediante la música logran que una mamá Camello vuelva a sentir afecto por su hijo y finalmente larga una lágrima de emoción frente a La película trata de eso. mira para que Camello llore en medio del desierto, o sea, debe querer largar la lágrima. Por eso es importante. Pero bueno, es fantástico, digamos. Segundo un documental que trata también de una leyenda que a su vez es comprobada mediante el registro. Yo desde lo más profundo de mi corazón te digo, sí. trepito esa película, me parece una aburridez. Total, total y absoluta, absoluta. anda a, a ver super Chris, y a ver supergris y es fantástica barba, ver una de chan. pero esto no, no termina ahí yo voy ah, a con recomendaciones claro tras, que siguen se la pueden bajar desde de la internet sí cuál eh, una de las películas de 1980 sí en un su momento fue señalada por algunos como una de como las películas de la historia señalar, como o sea, es el un documental del genial documentalista errol morris uno de los grandes documentalistas del cine eh, sí, Y la película se llama la puertas del cielo ¿Y, ¿Cuál, es el y origen, los o, cuál es el origen determinante de esta película Eh, el señor Errol de... Morris leyó un artículo sobre cementerios animales. Entonces dijo, voy a hacer un documental sobre cementerios animales. De la a película. lo que Werner Herzog era 1980. Ah, está bien. Antes. El Herzog, el famoso director alemán, le dijo, sí. si vos haces una buena película con esto, yo me como un zapato en público sí. la película fue tan buena que Gersos <risa> se comió una, una una bota cocinada en público el día a de la qué la de la película ¿Por qué la la se botas? cocinó y se la comió está la el video bota? para bajarse en internet de Gersos <risa> <se> comiéndose <risa> la bota Que haber con la apuesta es una gran película sobre un cementerio de animales y sobre personajes que tienen cementerio de animales pero a través de esa excusa del cementerio de animales habla de otras cosas como la soledad el amor, el futuro la esperanza de los humanos ¿no? entonces suena muy evangelista pero la película no es bastante desolador la esperanza de ustedes es en medio en medio de, vuelta, de una de zona bastante desértica y aislada de california y una familia que tiene ese cementerio y tampoco la va a intenta ver subsistir es fantástica a mí no me importa <risas> lo que yo otra un gran momento de la película es una secuencia, de, secuencia de, sin de cerca de cinco minutos de solo lápidas de animales Si un sí. vuelta sí. una garompa, yo prefiero bajarme el video de Herzog comiéndose una bota. yo, sé, porque antes vosotros, antes sí, porque yo eso. te recomiendo buenas películas, son buenas en serio, o son sea, películas <risa> muy extrañas, que muy pocos tendrían los huevos para filmarlas. Y esta es una gran película. Y hablando de Herzog, otra sí. gran película de un par de años atrás, otra Sí. Que Herzog hizo con 90 horas de archivo de filmaciones de un señor Que ya suena divertido su 90 nombre. horas de archivo sí. cómo te van a ver una película 90 horas de archivo sí la película más aburrida de hacer de la historia Timothy Treadwell que era defensor de los osos grizzly y en Alaska en una reserva en Alaska defendía a los osos grizzly y convivía con ellos Pará. como si fuesen humanos más ¿De quién? Y ¿De, filmó... de las truchas que lo atacaban eso, ¿qué, qué, qué, qué se conoce los no defendía oso? a los conservados o sea, veía que se trata de que los trataran bien y todas esas cuestiones que, pues, que hacen los ambientalistas las truchas bueno, los 13 temporadas sobrevivió al lado de esos y viviendo al lado de esos osos grizzly sí. hasta que en la Por última temporada, temporada Pareció un osito poco cariñoso, lo mató y se lo comió a él y a su novia. Por Entonces el documental. 13 años, ¿no? Temporal, claro, 13 años, exactamente. Sí. Entonces el video, la, la película es. No, eh, ¿Es como empezar en julio, este llama toda la edición de este material, de estos 13 años de este señor, conviviendo con los osos hasta que finalmente lo matan. Y esto también es un documental y también es cierto. Y de hecho una frase de, del señor Timothy Trewell era. <coughs> a ver. Yo de no espera espera que se no, te, te, no, te murió no, el crack, micrófono no, no poco golpea el cable ¿Ahí? no, no ah, el, el cable el cable habrá ahora ¿Ahí? no ahora no hay está de vuelta ¿verdad? fantástico <risa> oh. el si yo muestro debilidad estoy muerto ellos me van a tomar me van a decapitar me van a cortar en pedazos y me van a comer y eso es lo que hicieron los osos con este señor mostró un, un segundo de debilidad y lo mataron es más para darle un toque más como Místico dicen que el oso que lo mató es un oso al que pocos grandes antes él había sacado una foto. Oh, <risa> Fantástico. Se calentó el oso. Me encantó, pero bueno, otra película. ¿Para ¿Qué defender a los animales? ¿Qué Dígeme. aprendan los ecologistas? Y finalmente me con el, el clásico un... de los 80, que un todos estamos esperando. De animales. <risa> <risa> <risa> claro. Si yo le digo con eco monogatari, ¿qué les estoy diciendo? No sé. Yo con Eco Monogatari. ¿Pero ¿Por qué a la japonesa le había dejado de hablar de los yacuis? No, no, no, no, no, no, no, le digo, con él como no, no, no, estoy diciendo nada, no, si le digo en inglés le digo Milos y no, tampoco le estoy diciendo nada, ahora sí si les digo las Aventuras de Chatrán, claro, pues, estamos refiriendo. Recapitulación morboso que me causó, mucha gracia a Nacho no porque es vegetariano, pero a mí me causó mucha gracia encontré el internet, ¿no? Para hacer un recuento. Contanos, ¿no? Luceno, contanos. En el caso de Bait, Babe, Bait, el chanchito Ahí valiente, pocos saben que 48 cerditos fueron sacrificados para realizar el largometraje, porque los engordaban tan rápidamente que muy pronto ya no quedaban en condiciones de satisfacer las exigencias de su papel. Y se los comían. Otra infidencia, Lassie, que en realidad se llamaba. Pal pal y era un macho, cada vez que filmaba al perro debía usar una bolsita de falso pelo que ocultaba su pinchela. No, eh, Flipper, el famoso delfín de la serie televisiva, era en realidad una hembra que murió de agotamiento en brazos de su entrenador. El ex domador de Flipper reveló que la única manera de trabajar con un delfín es hacerle pasar hambre. De ese modo se vuelve más dócil y cumple las órdenes que se le piden. Pero un día Flipper decidió no comer más y simplemente se dejó morir de hambre. Culpa de bicho, no del entrenador. Recapitulación viene porque rompiendo y batiendo todos los récords, en Chatran. Chatran se sacrificaron a 65 tiernos gatitos. 9, por 9, 65 por 9 vidas. gatos, a claro, acelerar, porque acelerar, tenía mucha escena de riesgo, Ahora me gusta los tiraban desde el precipicio, <risa> los metían adentro de chimeneas, <risa> los tiraban desde árboles. El director de la película se llamaba Masanori es que Jata, bien. era un escritor con mucha plata, sí. tanta plata que tenía su isla privada llena de animales. Entonces se dedicó cinco años a estudiar los comportamientos de los animales que tenía en su isla privada y ahí. después y a decidieron... criar gatitos para poder la... filmar la película. Claro, después decidió eh, filmar Chatrán y bueno hay una escena donde por ejemplo el, el, el perro que acompañaba a Chatrán, sí. su amigo, es atacado por un oso y lo estrella contra un árbol. De ahí el editor decidió poner un corte brusco de la escena. El oso estrella al perro contra el árbol, corte y a otra cosa. En otra parte una bandada de, de aves atacan a Chatrán y un corte otra cosa. Y así resolvía esa escena de violencia donde obviamente los animales fenecían. <risa> Chata, ¿Qué, qué, después ¿qué? Y con la poco de recuerdo del día de la película, me da ganas de volver a verla, porque por lo que hay acá <risa> le hacen pasar cualquier tipo de tortura. <risa> lo meten dentro de una bolsa de arena y la tiran por una especie de acantilado. Cosa terrible. Así que habrá que volver a verla, las aventuras de Chatán. Porque todo, todas las veces que corte de imagen, Chatar murió. ¿Eh? es para contar la vez claro, que chatrán murió claro, todas las veces que oíste que chatrán estaba en peligro ¿Lo murió claro exactamente o sea, no era ningún vivo bárbaro no, no, era no, no. eran muchos gatos que murieron solamente eso y para que mueran 65 imagínate 9 días cada uno eh. pero, pero último, ¿cuál, cuál fue el estreno cuál fue el estreno el último que hizo nada claro el, claro, el último el que hizo más escena fue el último que quedó y después también murió pero de muerte natural parece parece ser es re natural cara. Todo periodo, que, te, ah, no, que te mate sí, un oso es una muerte natural sí. que te marque <ríe> un acantilado de no, un... no se si lo hacen frente a cámara para una película listo bueno, no, yo lo domino todas a pesar de lo que hice para hoy, son todas muy buenas ¿Y la del emperador no la del camello que yo no, la de la marcha del emperador no, esa no, no, no los no, que se curto el tema cualquiera que venga por ahí en Yolki-Palki, un segmento dedicado a la memoria de John Ritter. Se terminó Yolki-Palki nos despedimos hasta mañana. Mañana va a estar... En... Mañana en casa encantada, estar ah, el agua de Buenos Aires. Y después, joder. A partir de la una de la mañana, cuando termina Yolki-Palki. Yo quiero agradecer a la gente que me vistió hoy. Sí. De nada, Billy. No. Mañana estreno, mañana tonto, falcone, tonto. mañana la música de Billy, Billy tiene preparado algo, me imagino. Los viracundos, creo. Bueno, ya sabemos. Si, si, si están en el ciber todavía creo que están, mañana pasó los viracundos. Nos despedimos, el disco de la semana es de los Ryan Futurists, es Me, Myself, and Ray. Esto es Come on Hasta mañana, esto fue Sholki el el como ¡Camón! Como diría Hewitt.